presencia, lamentablemente. Sí, tal cual, como vos decís, no, no es normal todos los problemas que no hemos tenido por lesión, o bueno, el caso primero mío con mi hija, después lamentablemente lo que es momento que está viviendo Diego Lauripo, bueno, después por lesión, han quedado faltando cinco jugadores en el equipo, la verdad que eh, el técnico está haciendo malabares para acomodar la pieza, lesionado los dos bases del equipo. Bueno, la verdad es que está difícil. Pero bueno, desde a poquito estamos tratando de recuperarnos todos, esperando a Diego, esperando que yo pueda volver a jugar también, que se recupere Diego Sandoval, que quiero que vuelva, estuvo un mes también fuera por lesiones, el americano sub que debutó hoy, así que difícil, pero bueno, hay que estar tranquilo y esto recién empieza. ¿Y y cómo estás vos? Eh, recuperándote de la lesión, leíamos algunos Twitter, sabemos que estuviste ya haciendo alguna alguna práctica, yo decía, forzando la máquina, ¿cómo? ¿no? Para empezar a ponerla en ritmo también. Sí, la verdad que la, la, la pasé feo, porque bueno, detectaron dos hernias de disco, lo cual es una muy importante de, la, de las hernias. La pasé mal, me asusté muchísimo, eh, estaba complicado el panorama. Bueno, estuve todos los días me la pasaba casi ocho horas de consultorio en consultorio por día, con tratamientos especiales. Gracias a Dios, como vos decís, puse en Twitter, y martes empecé por, por primera vez, toqué una pelota con el equipo, en dos bloques, cinco minutos, hacer un poquito de base, y bueno, ahora estoy en esa etapa linda que volver a tener contacto con la pelota, agarré un poquito de ritmo, y ponerme bien físicamente, ¿no? Y, y desde afuera, si... Eh, tenemos que charlar del partido de hoy, por lo que viste a través de internet, en algún televisado, eh, qué nos puedes pintar, qué panorama, teniendo en cuenta además las incidencias de las ausencias en Ateras, qué panorama nos puedes contar para el juego de esta noche. Y la verdad es que jugamos contra un gran equipo, más allá de que también le faltan dos jugadores sumamente importantes, no voy a, a descubrir todo lo que son Pablo Quintero y Martín Leibas, como jugadores, pero que Barrientes sigue siendo un equipo sumamente peligroso, con un plantel muy largo, con muy buenos juveniles también que aportan muchísimo. Así que va a ser un partido duro, con lo mismo que ha dicho antes, nosotros hemos tenido mucha ausencias también, pero bueno, va a estar lindo, eh, y bueno, para que podamos ganar y hacerte parecido localmente, y, y que sea un puntapié para, para ir recuperando el terreno. Recuerdo que en la temporada pasada también por alguna por alguna lesión le tocó a, a Chucito González jugar eh, varios minutos de base. ¿Será hoy otra vez eh, con, con, con muchos minutos en la conducción del equipo para para, para Luciano? Sí, sí, como te decía antes, al, al, al no estar ni Diegito Salvado ni yo, estábamos alternando serabase Kai Lamol le hizo muchos minutos o el Chucito. Por lo que estuve viviendo en la práctica esta semana, también yo, a un poquito de minuto Franchito Varales claro. de 16 años, pero que la verdad que está viendo pista hace rato así que ojalá que pueda tener unos minutos aprovechar las audiencias de los bases para, para explotar, no y también es una linda posibilidad que necesitamos tan poco para que pueden los juveniles y, y Atenas pueda sacar juveniles a ver, otro, todas, ¿no? Aprovecho, mira Bruno, y si te pregunto ¿Cómo, cómo ves al piberío de Atenas? En relación a cuando vos tal vez fuiste pibe y te tocó mamar vestuario con otra figura de la Liga Nacional, y hoy a estos chicos les pasa algo similar, independientemente de los nombres. Eh, lo ves que, que, que están en condiciones, tal vez, y de manera esporádica, y entendiendo, entendiendo su juventud, de tomar protagonismo, por ejemplo, en el caso de hoy, eh, por la ausencia de dos bases, Sí, a, a, a los chicos que vienen desde atrás que han tomado alguna participación en, en nacional a ver eh, no solamente en la liga de desarrollo en la temporada pasada sino en, en tornos eh, a, a nivel locales en córdoba a, a nivel nacionales de categoría pero me, me refiero en cuanto a, a la mística de de, de, de de adoptar conducta de adoptar maneras de entender el lugar en donde están jugando y al club al que están al que están representando porque después no se puede discutir los chicos evidentemente son buenos jugadores para edad que tienen ¿Cómo lo ves vos? Mira, tengo que ser sincero, yo eh, hay hay nadie de buenos jugadores, pero lo que veo ya viejos ha cambiado mucho las conductas de lo que eran los juveniles cuando nosotros eh, eh 15 y 18 años ahora, hoy los lo, los chicos viste tienen como más difícil, es como que no le puede decir muchas cosas o se nos tan fácil o, o o si entrenan dos veces están cansados. Uh -huh. mucho la conducta desde los hoy automáticamente tiene seis años que se mandan a hablar con un representante o es que, cambió yo creo que es muy buenos jugadores pero la conducta no es la misma desde de antes hoy entren etapa de entra con el equipo de liga y de dos horas que la práctica tiene 50 minutos hacer una práctica una hora 20 están esperando allá afuera o un trabajo diferenciado y al otro día dice que están cansados Eh, también son partícipes que, que los cubaniles para que salgan tienen que tener ruedo los, hoy Atenas tiene una gran posibilidad de, de mostrar los cubaniles, para que salgan los cubaniles tienen que jugar, tienen que tener participación está muy bueno el día de desarrollo porque pueden jugar y mostrarse hoy Atenas al tener cinco jugadores menos creo que es una posibilidad importante para los jóvenes los chicos, pero también es cierto que cuando eh, les toca jugar eh, no, no, no no juegan como hablan o sea, hablan mucho, de la, de la posibilidad que tienen no, no la están aprovechando o, o medio como que, viste, o por su timidez o porque no se animan a, a arriesgar o porque los, los técnicos que es sumamente entendible al estar perdiendo prefieren Mauricio Logrand y no con pues, la posibilidad de los chicos. Yo particularmente le daría claro. a los chicos para jugar. Y, y, y a ver, a ver es, no, sí esto, independientemente de la época y, y tal vez con un vestuario diferente y con costumbres distintas. También tiene que estar la posibilidad para que el pibe tenga su chance. Hoy, lamentablemente, en la conducción de Atenas es por la ausencia de los dos bases eh, que más protagonismo toman, pero en algún momento todos necesitan la posibilidad de jugar y de demostrar que están. Y tal vez ahí empieza a, a motorizarse un cambio, o no lo ves de esta manera. Sí, tal cual. Si vos para... bueno, no tiene que jugar, y hay que verlo. Es muy difícil una fraile. No, yo puedo recordar que es Franklipo Barone porque tengo todas las dichas puestas. Soy alguien. Me encanta cómo juega. Me encanta su conducta. Hay que ver en M edición. Sí. De hecho, le hablamos. Estamos conversando en uno contra uno radio con con Bruno Lava, que nosotros en la presentación de algunas informaciones que vamos a, a detallar mañana en cuanto a, a la proyección de, de la imagen y, y del contenido digital, el eh, tema Super 4 y demás, que vamos a detallar en un rato no, también, pero ya vamos con el base de Atenas, eh, eh, el compromiso de hoy y de el... la actualidad. ¿Cómo viste el arranque de la Liga, Bruno? Independientemente, tal vez, de el tema lesionado, que fue un gran foco comunicacional en los últimos días, porque tampoco se puede soslayar la cantidad de jugadores que han quedado. Bueno, vamos a, vamos a retomar el contacto con, con Bruno Lavaque en, en un segundito. Estábamos charlando con el base de Atenas. Hoy Atenas de Córdoba estará jugando frente a regatas corrientes. En, en la descripción de Bruno charlábamos de los chicos que pueden tomar protagonismo ante la lesión de él de Gervaudo, la ausencia de Diego Logripo. También le iba a preguntar por el extranjero nuevo, a ver qué, qué, qué, qué nos puede contar para no para, para ya tener un, un poquito de información con respecto a él de lo que pudo ver Bruno en, en las prácticas de este chico que va a debutar en, en la Liga Nacional y que es el reemplazante de Robert Samson, Yadel Williams, y que hará su presentación en el día de hoy, naturalmente también teniendo en cuenta las ausencias en club de regatas corrientes, dos de sus cinco titulares, dos de sus grandes figuras, dos de las grandes figuras de la liga lamentablemente no podrán estar hoy. Lo de Paolo también en cuanto a la recuperación, teniendo en cuenta que es un desgarro, será mucho más rápido. Lo de Martín Leiva le eh, mandará de un mes y medio a dos meses la recuperación por aquella luxación en el hombro que sufrió en el televisado de hace un par de semanas frente a Quinta en su estadio. Mati, la, la ti, del sí. te interrumpo, estamos de nuevo con Bruno Lava, que se nos cortó la comunicación, pero lo retomamos. Perfecto, te decía Bruno, eh, ¿cómo, ¿cómo viste el arranque el, el arranque de la liga? ¿En lo que se tocó ver, al paro bien de cerca, eh, en, en, en algún televisado que podés haber visto del la Sur también? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué visión tenés de del que has jugado hasta el mundo Está, está, la liga está muy pareja, me gusta ver los, los partidos que no, no, los veo todos, después yo no me en mi casa. Está muy pareja lo que están sacando hoy por hoy, hoy por hoy están sacando ventaja los equipos que están completos, que no están sufriendo las lesiones. Eh, el poco tiempo que lleva la liga, creo que San Lorenzo asoma con una ventaja por cómo está jugando, por su juego, por la calidad de jugadores, pero también no lo no veo como un equipo invencible, la liga es muy pareja. Está muy linda, muy competitiva, con muchos equipos fuertes. Eh, asoman muchos candidatos. Y sin duda, como a decías recién, en pues, Real de Corrientes. Con... ¿Qué tal? O, y y te hago la última, Bruno, para... Eh, para la conversación y que puedas almorzar y descansar allí con tu familia eh, en, en Córdoba. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste el nuevo extranjero de Atenas? ¿Qué nos puedes contar para...? para tener un, un pantallazo informativo previo a lo que puede llegar a ser el televisado de la noche Mira, los dos personajes que sepan los veo por su juventud, lo veo con mucha actitud eh, es un jugador que corre muchísimo la cancha pelea mucho el rebote eh, tiene un acertable tiro de, de afuera Yo creo que le va a aportar una energía, un plus este al equipo lo tenemos a Bruno el uno contra uno radio eh, hablando hablando de la Liga Nacional así el, el abrazo grande para Bruno que nos estaba contando ya en, en la última parte de la entrevista eh, al nuevo extranjero de Atenas eh, bueno, nos decía claramente con buena actitud con pelea de rebotes lo...